Doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho hacen la desesperación. Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida, y así estará a tu lado, junto a tu corazón. en el cielo probando por mi avío para que pronto estemos juntos allí los dos Pues ese pecado cegaría mi vida y así estará a tu lado junto a tu corazón. Espérame en el cielo. Hvala što pratite allí los dos.